Materia Reservada 2.0 Con Fernando Rueda. Fernando, buenas de nuevo. Hola, otra vez, amigos de eh, Os recordamos en Twitter, Almadía Rosa Vientos, en nuestra etiqueta. Fernando, hace 15 días, 3 eh, semanas...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 Es verdad que se ha dicho lo de México, eh, lo que se ha puesto muy, muy poco éngésis es que este vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo que este tiene, tiene un unzinzang allí es dedicado a, a buscar eh, pues esto eh, apoyo a Corea del, del norte que dicen que yo he leído en, en un artículo esta semana Pero apoyo a Corea del Norte.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 Irán, es decir, que eh, a raíz de, de los problemas que hubo en el Líbano en 1982, los intervinieron los israelíes y entonces se crea una milicia, una milicia eh chií, una milicia eh, de la Guardia Revo que está potenciada por la Guardia Revolucionaria de